capítulo 8 Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian? Él le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Adiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipe de Madian, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros?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 y con ellos su ejército como de quince mil hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído ciento veinte mil hombres que sacaba espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y prendió a los dos reyes de Madian, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, setenta y siete varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, «He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saeristeis, diciendo, «¿Están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados?»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 Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los arcillos de su botín. Y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió, mil setecientos ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madian, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Jereón y a su casa.